Para el equipo santiagueño que, que Nicolás de los Santos levante, ¿no? Y me parece que en, en, con la conducción de Fabio este no, no tuvo una, un, un buen Super 20 el equipo de del el, el, el, base, el base de gimnasia de Comodoro. Eh, Ese bueno, tema ¿tú? y muchos más, se lo podemos preguntar a Lionel Shaman, que lo conoce y mucho a, a Nicolás los Santos. Ahí está. ¿Cómo te va, Maragato? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, todo tranquilo, estamos tomando los mates. Tomando los mates y, y, y mucho más relajado, ¿no? Cuando uno gana este y ve la tabla de posiciones y ve que hay un buen récord y que hay un partido menos ganado que que San Lorenzo, pero se está por el buen camino, que atrás quedó ese mal arranque con incertidumbre en el Super 20, mucho mejor todavía, ¿no? Sí, tal cual, la verdad que estamos tranquilos, estamos estamos bien contentos, de venir. sabemos que venimos haciendo las las cosas bien y... Y eso obviamente nos deja tranquilo Pero bueno, es por ahí todo fruto de lo que venimos haciendo eh, día a día, ¿no? Claro, porque tuvieron un arranque muy impreciso. Tuvieron un arranque con, con recién lo comentábamos, con Santiago, ¿no? Qué bueno verlo a, a Nico otra vez con, con el nivel que lo conocimos en las últimas temporadas en, en gimnasia de Comodoro. Y que no había tenido quizás un buen arranque. Y el jugador es el primero que sabe cuando... Este, cuando está jugando bien, cuando está jugando regular cuando no está en su nivel ¿no? y, y este momento bueno de, de gimnasia de 15 de Santiago del Estero también tiene que ver en parte a, al, al, al buen nivel que está teniendo Nicolás de los Santos ¿no? Sí, bueno, por ahí en, en un principio no, no, no tuvimos un buen arranque eh, al ser un equipo totalmente nuevo eh, con entrenador nuevo también para varios, era como que sabíamos que nos iba a costar, pero no de la forma que, que, que nos contó eh, la verdad es que hizo muy complicado desde un principio tratar de jugar de una forma en la que todos estemos es cómodos eh, era complicado, más allá de que todos sabíamos que teníamos que dejar algo de lado para el bien del equipo y, y así todo, la verdad que se nos hizo muy cuesta arriba, pero, pero la verdad que, bueno, que ahora estamos bien, que eh, todos han tenido partidos individualmente muy buenos y... Y por ahí sí también, digamos, que, que Nico esté jugando de esa forma, que, que todos, digamos, aporten su granito de arena a que el, el equipo juegue bien, ¿no? Que que, que todos sientan con confianza. ¿Qué le dio la llegada de, de, de Silvio desde lo, eh, lo basquetbolístico no? Eh, este, esto no es eh, hablar mal de Fabio, quien sabemos que es un enorme entrenador y quien ha llevado a A, a Quinsa de Santiago letiero a jugar una final de Liga Nacional la que terminaron perdiendo 4-0 frente a Libertadores Unchales libertad que tenía un equipazo que era comandado por Julio Lamas eh, pero ¿qué, qué cosas fueron cambiando desde la llegada del siglo que de entrada por ahí también tuvieron algunas dudas, recuerdo si no mal recuerdo este una derrota de local frente a Argentina de Junín y a partir de ahí empezaron otra vez un camino de de reconstrucción y ahora este, quedarse ahí a la expectativa de lo que pueda hacer tanto San Lorenzo como San Martín porque están ahí en ese lugar de privilegio acechando las primeras colocaciones ¿no? Sí, bueno, por ahí pienso vos, que, que Pablo, que una buena persona, un buen entrenador quizá nosotros no cómo manejarnos o, o cómo manejar un campeón como nosotros eh, a, digamos a todo, este, a todo este año que es nuevo y y quizás no, no, no le encontró la venta, que puede pasar, obviamente lo puede pasar a cualquier persona, como todo humano, y, y eso obviamente no no se discute. Eh, quizás con la llegada de Silvio, eh, lo primero era tratar de, de, de ganar en, en confianza, tanto individual como grupal, cada uno. Eh, eh, él nos presentó otro panorama, eh, otra forma de, de trabajar, Y, y yo creo que obviamente al principio nos costó mucho porque él nos planteó un juego y una forma de jugar eh, digamos a intensidad prácticamente muy alta eh, que es difícil mantenerse en cancha tantos minutos jugando a esa intensidad y, y obviamente al, al principio nos costó pero bueno, después con el pasar del, del tiempo, de los días eh, el equipo se fue sintiendo bien, cómodo eh, fue agarrando confianza eh, empezó a ganar, que era lo importante ...y obviamente cuando empezás a ganar ya ves las cosas de otra forma... ...y, y te hace trabajar también de otra manera, ¿no? ...con otro humor, claro. con otra actitud... Y bueno, yo creo que eso nos, nos terminó de empujar para arriba... como ...para eh, estar en, en la posición que estamos... ...y, y viendo la liga la forma que la estamos viendo. Leonel, en la previa del Super 20 y en cualquier charla de café... Eh, ...varios, y me incluyo... Eh, ...poníamos a Kimsa como uno de los candidatos para esta temporada... Eh, después pasó lo que pasó, el Super 20, cambio de entrenador, cambio de extranjeros hoy están terceros, pero cuán lejos o cuán cerca se sienten de los dos de los dos líderes no por así decirlo, que es San Lorenzo eh, que marcha primero y de San Martín que está como escolta Sí, bueno, nosotros sabemos que tenemos esos dos equipos por delante pero yo personalmente es como que la tabla en sí no la, no, no la miro porque modifica todos los días, eh, o la miro poco, digamos Pero lo, lo que sigo viendo quizás son son los récords de partido. Eh, hoy San Lorenzo puede, puede que esté ahí un poco por encima del resto. En cuanto al récord, eh, están jugando están jugando muy bien y, y eso, digamos, viene pasando hace varias temporadas. Pero la verdad nosotros es que nos sentimos muy bien ellos. Es como que todos miramos muy para adentro en cuanto a nosotros. Eh, porque sabemos que tenemos muchas cosas que, que mejorar todavía sobre todo en eh, muchos detalles y, y sabemos que tenemos personal y plantel como para estar coándonos allá arriba que era lo, el, el objetivo que, que pusimos de un principio no a estar entre los cuatro primeros eh, mantenerlo mantenernos ahí durante durante toda la liga y, y es lo que estamos lo que estamos lograndozá eh, todavía gonzaón eso no nos jugamos pero bueno por ahí voy a llegar a ser digamos una medida eh, a ver dónde realmente estamos parados. Con San Martín hicimos un, un gran juego, no no tuvimos eh, quizá un buen cierre, pero, pero hicimos un gran partido, de hecho lo manejamos casi casi todo el juego y, y por ahí sabemos ahí, digamos, con San Martín nos medimos un poco mejor, pero bueno, con San Lorenzo todavía no, no pudimos jugar. Pero como te decía recién, el, el, el objetivo nuestro era estar eh, coliándonos ahí con con los mejores y, y, y estamos trabajando para eso. Y en esto de los récords, eh, de, de local vienen muy bien. De visitante, no es que está mala la marca, 50%, pero de local están construyendo una fortaleza que me parece va a ser importante. Y más teniendo en cuenta que le quedan tres partidos más y justamente se les viene San Martín. Sí, sí, era, eh, digamos, era lo que habíamos hablado también. ¿no? Eh, lo, lo primordial era tratar de ganar en casa la mayor cantidad de juegos que se pueda, tratar de, de, de acostumbrarnos a ganar de local, que eso obviamente no... nos va a generar una confianza extra y, y, y obviamente visitante visitantes eh, por eso es un poco más complicado jugar, pero tenemos el equipo como para para sacar varios juegos de, de visitantes, yo creo que hicimos sacamos una, una gran cantidad de y eso también nos, no, no, nos pone bien nos no va a estar eh, como te decía recién, con confianza y, y también salir a la ruta de esa manera eh, ahora sabemos que tenemos que aprovechar estos cuatro que tenemos acá en casa cinco en marzo Eh, ...van a ser muy importante para nosotros... ...es un mes muy importantes para nosotros... ...estamos hablando con Leonel Shatman... Eh, ...anoche en Quimza... ...ha una buena victoria... ...87 a 70 comunicaciones... ...Leonel tuvo un buen partido... ...22 puntos... Este, ...buen por medio y porcentaje... ...en tiros de tres 3... Eh, ...un equipo de Quimza que se va afirmando... Eh, en, ...en esa... ...tercera colocación... ...si bien es cierto que nos dice que la tabla una la mía... Y que es un tema, ¿no? El tema de la tabla y que lo tocamos habitualmente acá, ¿no? Porque de una semana a la otra eh, varían eh, las posiciones. Pero también es cierto en él que ya hay una tendencia bastante marcada, ¿no? Hay un equipo que ha ido todo el año primero, no es casual, eh, es San Lorenzo. Y después hay cuatro o cinco equipos que este, están ahí, siguiéndolo a San Lorenzo. Están todavía un poquito lejos. han jugado más partidos, han perdido más partidos, San Lorenzo ha perdido muy poquito, eh, y si bien es cierto que la tabla es, es, es, es no es del todo cierta, porque habría que completar esos partidos, pero hay una tendencia, y cada equipo a esta altura ya sabe para qué juega, ¿no? Sí, bueno, se pone interesante por ese tema, más que nada, porque es como que todos los equipos están jugando por ahí, los que están arriba, por seguir ahí, los que están... al medio por, por tratar de escalar un poco más de posición y los que están abajo por, por tratar de no quedar último entonces es como que se respeta a todo el equipo por igual jugando de local y de visitante entonces si nosotros tenemos claro de que la liga está así y se plantea así de esa forma eh, se entra a diferente no si vos pensás que porque un equipo como el de ayer eh, como comunicaciones que, que no viene teniendo una gran temporada y que, y, y que viene por ahí y nos fue abajo pensábamos que lo íbamos a sacar fácil, eh, eh, obviamente iba a ser un error, un error muy grande porque de hecho la, la diferencia la podemos hacer recién en el último cuarto, pero como te decía recién, es como que todas las equipo están jugando por algo y eso hace que sea un poco más, digamos, complejo para todos, ¿no? Está muy bien, está muy bien. ¿Y, y cuán lejos, eh, si bien algo ya contaste, pero cuán lejos eh, está el resto de la liga con respecto a, a, a San Lorenzo, si es que están lejos. Digo, porque en ese pelotón en el que están ustedes, que está Tena de Córdoba, que está San Martín de Corrientes, este instituto eh, básicamente que son los que siempre han estado atrás, este y después un poquito más abajo por ahí la Unión de Formosa, la buena campaña que está metiendo los últimos partidos ahí abajo, que obra sanitaria, gimnasio de Comodoro pues, tanto muy atrás está ni San Lorenzo. Y yo creo que por ahí San Lorenzo por el tema de digamos de, de conocimiento que vienen teniendo entre los jugadores eh, que vienen estando los últimos años quizás es la diferencia en cuanto a eso, ¿no? Por el por el conocimiento y la forma que, que tienen de jugar eh, más allá de que hayan cambiado de entrenador eh es como que digamos ya se conocen y, y por ahí están eh, por encima de, de varios en, en ese sentido, ¿no? De, de, Sí. conocimiento de personal, pero en cuanto a juego, obviamente por ahí hacen la diferencia porque tienen un plantel largo, pero pero muchas veces por ahí en un tiempo es como que varios equipos se lo aguantan y después, bueno, ya en un tiempo ellos hacen un, un gran tercer cuarto, la mayoría de los juegos, y ahí donde por ahí sacan la diferencia, ¿no? Pero claro. yo creo que sí, que está San Lorenzo por ahí, en ese sentido, un escalón por encima de, de, de los demás, ¿no? De los que venimos Eh, por detrás pero bueno eh, pasa todo por el, por el trabajo es ¿eh? así ah, eh, obviamente todos le quieren ganar porque el equipo que primero y, y al final sí, ha tocado bien. estar en equipo que van primero y, y sabe que todo el mundo se quiere ganar y, y es normal eh, está bien. por ahí no sé si hay mucha diferencia pero sí que está un escalón por encima de, de varios equipos ¿no? y, y conociendo como conocés a Gonzalo y habiendo jugado tanto tiempo con él este vos este Nico eh Digo, cuál lejos está el juego de San Lorenzo, eh, o, o, o te la cambio y te pregunto, ¿cuán distinto es este juego de este San Lorenzo al juego que pretende Gonzalo García? Eh, y yo la veo por ahí que, que se pasa un poco más la pelota este año. Eh, quizá la, el, el año pasado con hablábamos tenían un juego más... Eh, más de contravolpes más más ataque rápido y, y por ahí hacían diferencias eh, grandes mu mucho más rápido eh, quizás hablar este año está pasando un poco más el, el juego fijo en el, por lo menos los partidos que puedo ver yo eh, un de juego fijo pasar a, a pasarse la pelota y, y, y por ahí no son digamos tan contundentes como, como otros años que, que por ahí era el eh, Digamos, ...que hacían la diferencia muy rápido... ...y era imposible prácticamente... Eh, ...tratar de estar en juego con ellos... Pero, ...pero bueno, este año quizás... Eh, ...buscan eso, ¿no? ...juegos un poco más seteados. Está bien, y, y la última de mi parte... ...antes de que te pregunte Santiago... Y, ...y ustedes, ¿cuán lejos están del techo? ¿Vos sentís que todavía tienen... Eh, ele ...elementos y herramientas... ...para poder seguir creciendo? Sí, obviamente... Eh... Nosotros no tenemos, digamos, un techo, es como que todo el tiempo hay algo para mejorar y si no hay, lo buscamos, porque es como que queremos hacer las cosas perfectas, ¿no? lo que lo, lo que nos pide Silvio, obviamente por ahí se hace, hace complicado, pero sabemos que nuestra arma fundamental tiene que ser la defensa y ahí, digamos, partir a, al ataque rápido es lo que es. entrenamos siempre lo que venimos haciendo lo que el equipo asimiló y lo que se está sintiendo como entonces verdad que tenemos que seguir por ese camino eh, mientras nosotros estemos entre la mejor defensa del torneo creo que, que se nos va, van a ser más partido que ganemos que lo que vamos a perder tanti la última ya no lo molestamos más ahora haciéndole contacto leonel eh, la ilusión con vestir nuevamente la casita a y celeste si ¿sí intacta o ya es cosa del pasado La verdad que no, no lo pensé, <ríe> no, no, no lo pensé por, por el estar presente este que, que veníamos teniendo con, con Kimsa, obviamente es, es lindo siempre vestir la camiseta, decir este, para todos, para todos los jugadores y, y todos trabajan para eso, pero pero bueno, por ahí también hay que ser consciente de que estar en un proceso totalmente nuevo con, con jugadores jóvenes que lo, que lo están haciendo muy bien, entonces... Eh, como que por ahí por ese lado trato, trato de esquivarlo porque, digamos de terminar por otro lado porque es la realidad eh, tampoco hay que ser eh, tan cabeza pero, pero realmente sí yo primero trabajo para que mi equipo esté bien para, para hacer las cosas bien para que nosotros bien y después si sí, si sí llega la posibilidad de estar nuevamente es bienvenido sí. bien, un abrazo enorme gracias por el contacto felicitaciones por tu actuación del día de ayer y también por este presente de Quinsa, 87-70 frente a Comunicaciones, fuiste el partido con 22 puntos. Bueno, muchas, muchas gracias y un saludo para ustedes. Bueno, la palabra de Leonel Shatman hablando con nosotros en este programa de uno contra...